veníamos anunciando un coloquio Uruguay ONU Palestina Uruguay ante las obligaciones internacionales derivadas de la ONU respecto a los derechos humanos y colectivos del pueblo palestino eh, esto tuvo lugar en la sala 17 Paulina Luisi de la en, del anexo del edificio anexo José Artigas del Parlamento como les decíamos Eh, convocado por eh, Espacios Libres de Apartheid y Con varias organizaciones convocando y apoyando esta actividad Como les fuimos anunciando Y con la invitación de representantes de distintos ámbitos políticos y sociales Además, pero centrado en el inicio desde el punto de vista de que eh, violaciones, que incumplimientos A los, al derecho internacional está cometiendo Israel en su ataque al pueblo palestino recordemos que esta actividad generó una reacción de la embajada israelí en nuestro país dando a conocer un comunicado, hablando de que se mentía en esa actividad, en fin vamos a empezar a compartir algunas de las intervenciones que se dieron en esa actividad a cuenta de que en espacios con más tiempo en la radio eh, vamos a compartir la, la actividad completa en este caso escuchar lo que dijo abriendo eh, la actividad, abriendo este coloquio Luis Pedernera, que es un uruguayo con un trabajo hace muchos años en ámbitos del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas vamos a escuchar incluso cuando lo presentaban para conocer también eh, eh, aspectos de su trayectoria y su intervención Luis Pedernera, él es experto independiente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Actualmente es vicepresidente y punto focal para represalias contra defensores de derechos del niño. Fue presidente de dicho comité entre 2019 y 2021 y presidió la reunión de presidentes de órganos del tratado en 2020-2021. Integra el equipo de trabajo que llevó adelante el examen al Estado de Israel en septiembre de 2024. Gracias, Gregory. Buenas tardes. Un gusto. Gracias a los organizadores por la invitación y por la posibilidad de presentar lo que las conclusiones del comité de, de lo que fue el, el examen al Estado parte. Primero quiero explicar qué es el comité. El comité es el órgano creado por la Convención de los Derechos del Niño que se encarga del monitoreo de la aplicación de la Convención. El mecanismo es de reportes quinquenales. Cada cinco años los estados tienen que enviar informes. El proceso de examen dura dos años aproximadamente y, y como producto final hay un documento que emite el órgano de expertos, que somos 18, de recomendaciones al Estado. Eh, el comité además es el órgano encargado de interpretar oficialmente la convención y además... ...podemos recibir denuncias individuales... ...o abrir investigaciones... ...a los estados que ratificaron... ...el protocolo de comunicaciones... ...Israel no ratificó... ...ese protocolo... ...examinamos a Israel... ...en septiembre del 2023... ...y yo quiero decir... ...que ese es el tercer examen... ...que... ...hace el comité al estado... ...de Israel... ...el primero fue en el año 2002... ...el segundo fue en el año 2013... Y el tercer examen fue en septiembre del 2024. <coughs> Do, 2000, este año. Eh, y hay un patrón que se mantiene en todas las recomendaciones. Y es la negativa del Estado a proporcionar información sobre lo que ocurre en los, en los territorios ocupados. Lo hizo en 2002... Lo hace en 2003 y por eso en nuestras recomendaciones de este año el Comité ha entrado directamente a decirle al Estado de Israel que es responsable por todo lo que ocurre, incluido los territorios ocupados Jerusalén, Palestina, los altos de Gol y los altos de Golán. Todo lo que ocurre en ese territorio en esos territorios es responsabilidad del Estado ocupante, tienen control efectivo y, por lo tanto, los instrumentos internacionales de derechos humanos son responsabilidad del Estado ocupante. El Comité le ha reiterado que ni siquiera el conflicto puede suspender la aplicación de los instrumentos de derechos humanos que el Estado ratificó. El comité, La Convención de los Derechos del Niño es un documento que integra todos los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Yo, por, la, por el tiempo y por respeto a mis colegas de panel, voy a concentrarme en tres puntos que me parece importante decirlos. Invito a leer el documento. En el documento nosotros abordamos eh, derechos que se violan a diario de los niños en los territorios ocupados, como el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, el agua, el saneamiento, a la atención sanitaria, al, al, al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero detenerme a, a la fotografía que teníamos en los días de septiembre en que examinamos a Israel. La escala de la matanza en ese momento... Era atroz, como sigue siendo actualmente. Mutilación de niños y niñas y de civiles. Al momento del examen, 16.756 niños, desde el 7 de octubre de 2023 al 10 de septiembre del 2024, habían muerto. Heridos, 6.168. Y se presume que miles están muertos bajo los escombros. El número de niños desaparecidos en Gaza es escandaloso, 21.000. Un millón de niños desplazados, 20.000 niños huérfanos y niños no acompañados o separados de su familia, 17.000. Decenas de muertes al 10 de septiembre del 2024 de niños por desnutrición y 3.500 niños, según información directa del UNRRA, en riesgo de muerte al 10 de septiembre del 2024 por desnutrición. Por mes, en Gaza, 5.500 partos ocurren de madres y mujeres palestinas. Esos partos ocurren sin ningún tipo de asistencia y por el conflicto se dispararon las cesáreas. Imaginen un parto sin ninguna condición médica de seguridad para esas mujeres. De más está decir que no se sabe qué ha pasado con esos niños, porque esos niños ni siquiera cuentan con la garantía del registro de identidad. Son niños a los que se les priva de su nacionalidad y de su identidad. Los ataques, todos sabemos, son indiscriminados, desproporcionados y muchas veces con armas prohibidas con un efecto de amplio alcance y que se usan en zonas densamente pobladas, con el agravante de que se niega el acceso a ayuda humanitaria la matanza de niños por francotiradores y aviones no tripuladas y de mujeres son el grueso de las víctimas mortales hoy en la Palestina ocupada. El comité por primera vez es el órgano que indica que se está cometiendo apartheid. La historia del término apartheid Aparece de la mano de los informes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional, luego los re relatores especiales para los territorios palestinos ocupados, eh, los dos relatores, la actual y el anterior, hablan de apartheid, y es el Comité de Derechos del Niño el primero que pide el cese del apartheid. Esto en la jerga internacional es una cosa muy lenta, pero por primera vez... El comité es el que dice que hay un apartheid. La Comisión, la comisión de, eh, Internacional de Justicia determinó una violación del artículo 3 de la Convención sobre Racismo y Segregación Racial, pero no cita directamente. Dice que hay una violación del artículo 3. El comité es el primero que pide el cese del apartheid y, por lo tanto, esa expresión en la jerga de las Naciones Unidas, es una expresión bastante fuerte en Israel con sus leyes estructurales somete a discriminación racial y apartheid a los niños palestinos no son solo los niños palestinos, son los niños beduinos también y son los niños hijos de migrantes. El sistema de expedición de pasaportes, documentos, permisos de residencia, establece categorías de personas y a los niños palestinos se les niega permanentemente sus derechos fundamentales. En particular a su identidad, a su nacionalidad, le impiden la reunificación familiar y restringen gravemente la circulación en los territorios. Nosotros, el proceso de examen se nutre de diferentes fuentes. A mí me gustaría decir aquí que todas las fuentes que nosotros consultamos y que brindaron información son fuentes que debieron prestarse bajo reserva y protección, porque prestar un testimonio ante el comité implica riesgo para su seguridad y para su vida. <coughs> Pero además el Comité en su documento de recomendaciones ha indicado al Estado de Israel una profunda preocupación por legislación que reduce y restringe las actividades de las organizaciones sociales que trabajan en favor de los derechos del niño, por el acoso y los ataques constantes a estas organizaciones, la intimidación, el silenciamiento o la violación de los derechos de los defensores de los derechos del niño, incluidos el acoso, el arresto arbitrario, la detención, la criminalización y el etiquetado como terroristas a cualquiera que ose defender derechos humanos. Todas las fuentes fueron reservadas por miedo a persecución o a encarcelamiento, incluso las que hicimos en línea con personas que se encontraban en Israel. Quiero también hablar sobre la tortura y la justicia penal. Y por aquí ir agotando el listado de cuestiones que seleccioné discrecionalmente en relación a mi presentación. Nosotros le hemos dicho al Estado de Israel que estamos muy preocupados por la tortura y los malos tratos infligidos a los niños palestinos durante el arresto y la detención. El Estado ha justificado el estado de conflicto para este tipo de prácticas y el Comité le ha reiterado que ni siquiera el conflicto puede justificar la tortura, el maltrato y el trato cruel, inhumano y degradante. Bajo la tortura lo que se pretende es traumatizar. Los niños sufren estrés postraumático, sufren redadas nocturnas, incursiones en sus domicilios y secuestro continuo. Las detenciones arbitrarias son la regla y están a la orden del día, sin cargos, sin juicios y sin asistencia letrada. Se los califica a niños por arrojar piedras como combatientes ilegales y solo por arrojar piedras pueden enfrentar una condena de 20 años. Estos niños no son tampoco enjuiciados por tribunales especializados en derechos del niño, son enjuiciados por tribunales militares. El Estado ha negado permanentemente proporcionar información al Comité sobre la suerte o el paradero de miles de niños palestinos que, según se informa, están detenidos en Israel o Cisjordania. El Comité ha, cate ha ca categorizado esa situación como desaparición forzada. Miles de niños sobre los que no se conoce el paradero se encuentran en desaparición forzada a manos del Estado de Israel. La detención en algunos casos de niños que son trasladados de Gaza a Cisjordania y que generan incertidumbre. La prohibición de cualquier información de cómo se encuentran esos niños, dónde se encuentran a la familia, es otro patrón que se repite permanentemente. Yo... Mi impresión, esto no es conclusiones del comité, mi impresión es que estas vidas no importan, al Estado de Israel no les, no les importa. Y pensaba en lo que decía el filósofo Giorgio Agamben sobre las nudas vidas, son sacrificables, sus muertes no importan a nadie. Cuando examinábamos yo pensaba en esa imagen de Agamben, son sacrificables porque su ex existencia no trunca nada. Y hay que denunciar esto. Desde lo pequeño que nosotros hemos hecho en el Comité, como órgano de control, tenemos que denunciar. Mi colega islandés con el que compartí junto a la Sudafricana, el equipo de trabajo que llevó adelante el diálogo, Decía en conferencia de prensa en Ginebra que estamos en el, uno de los momentos más oscuros y vergonzosos de la historia reciente. La crisis del multilateralismo, la crisis a que ha llevado este conflicto sobre las Naciones Unidas, es irreversible. El tildarnos a cada una de las instancias que ha dicho algo crítico ...sobre el Estado de Israel y lo que está haciendo de antisemita... ...de llevar una agenda política, está golpeando duramente a la respuesta... ...que la humanidad dio en 1948 a esta forma de organización a través de las Naciones Unidas. Y no se puede tener doble rasero. Yo pensaba hoy el comunicado que está sacando la Cancillería sobre lo, la situación en Venezuela pero no veo un, doble, un, un comunicado en igual sentido de las atrocidades que están ocurriendo en Israel con niños, niñas y adolescentes. Todos los principios del derecho internacional eh, humanitario han sido tirados por el piso y termino. Proporcionalidad, no discriminación e inmunidad. Aquí se ha atacado y mutilado a civiles inocentes, se ha violado la inmunidad de escuelas y hospitales y se está permanentemente denegando ayuda humanitaria. <tose> Que la fatiga de compasión, que es el acostumbramiento a estas realidades persistentemente dolorosas, no se vuelvan el paisaje. Denunciemos si todavía podemos hacer algo. Gracias. Ahí estaba la intervención de Luis Pedernera, uruguayo, pero experto, hace muchos años experto independiente en el Comité de Derechos de la Niñez, de Naciones Unidas eh, eh, hablando desde el trabajo que ha hecho de constatar las violaciones a los derechos de los niños eh, entre otros del de gobierno sionista de Israel. Por exposiciones como estas es que reaccionó la embajada de Israel, como les decíamos con un comunicado al día siguiente de esta actividad expresando que se promovía la desinformación y falsas narrativas antiisraelíes y discursos de odio, decía el comunicado